La marcha federal educativa es algo que se venía pensando ya desde el fin del año pasado, responde a una situación compleja que es, eh, dice llanamente, el desfinanciamiento de la educación. Yo siempre he dicho que cuando uno plantea en una campaña que va por una educación eh, de mejor calidad o mejoras en la educación, eso carece mucho de sentido y credibilidad si detrás de eso no viene un presupuesto que acompañe. Eh, la realidad es que al día de hoy no solamente en salarios se está financiando la educación, sino en, en, en términos de infraestructura, en términos de formación docente, en términos de construcción de escuelas, están cerrando este, aulas, están cerrando eh, a veces hasta escuelas, en algunos casos alejados, porque empieza una un discurso, y yo lo voy a poner en este marco, el gobierno empieza a discutir que hay provincias que tienen que discutir eh, con sus fondos, con sus recursos, los salarios de los trabajadores y el sostenimiento de la educación. Eso va muy atado a la pelea que nos llama hoy día la marcha educativa, que es el tema de la paritaria nacional. Una, una nación que maneja 72 pesos de cada 100 pesos que ingresan a las arcas del Estado, yo creo que no puede desatenderse de la educación eh, en términos a nivel nacional. Pero esto que nos está pasando, yo lo ato y lo digo de esta manera, Porque entiendo que dejar a su suerte a las provincias que, que reciben la mayor parte de los ingresos eh, empieza a construir un discurso de la, de la provincia que es viable y que es inviable. Entonces dicen, bueno, esta provincia es viable que eh, construya más escuelas, es viable que tenga o pueda llevarse adelante un proceso de formación que siempre implica una erogación de dinero, es viable que otorgue un aumento salarial a los trabajadores de tanto o de cuánto. se entiendes? Entonces empiezan a, a, a, de alguna forma, a destruir la educación como un concepto de una educación nacional, una educación este, que envuelve a toda la nación, y empiezan a construir 24 jurisdicciones pequeñas en donde cada, en cada una se libra una lucha aislada por la educación, por el financiamiento, por salario, por infraestructura. Esto es lo que venimos a denunciar con estas marchas federales. El intento del gobierno de dar marcha atrás, con una mirada de que la educación tiene que ser igual en cualquier ámbito de la Argentina, y en esto también nosotros justamente que decimos que los hijos de escuela se plantean en los ámbitos más alejados y más vulnerables, porque resulta que ahora este, parece que, que tiene que ver con que si algo es eh, factible, si algo tiene, este, digamos, eh, empiezan a, a, a, a mirarlo con una mirada empresarial, si tantos chicos tengo y tanta inversión tengo que hacer, Y nosotros en contra de esa mirada decimos que la educación es un derecho y se le debe garantizar tanto a aquel chico que vive en Godoy Cruz o en pleno capital, como el chico que vive eh, o que va a la escuela en el puerto, en el límite que tiene Mendoza, en la Valle, con San Juan. En ese marco estamos en una discusión con el gobierno que entendemos que es, de, es realmente es de mirada de qué educación queremos, una educación que sea un derecho para ...independientemente del lugar donde has nacido... ...o el lugar donde has nacido... ...tengas la posibilidad de estudiar... ...frente a otra mirada... ...que es solamente ver la educación factible... ...siempre y cuando no sea un gasto... ...entre comillas... Eh, ...demasiado caro... Para, el, ...para las arcas del gobierno... ...creo que es una mirada que divide aguas... ...y nosotros vamos a seguir... ...como siempre lo hemos hecho... ...defendiendo la educación pública... ...la paritaria nacional es defender la educación pública... ...no es solamente defender el piso salarial es defender la formación docente, que es calidad educativa, es defender la infraestructura, que es calidad educativa, y es defender, porque a través de la paritaria nacional se consiguieron muchos fondos para construir escuelas, que también es calidad educativa. Por lo tanto, esta tarde a las cinco y media, en la legislatura, habrá un acto de salida con compañeros de San Juan, con compañeros de San Luis, con compañeros universitarios de la Conado Histórica, por supuesto con, con los sindicatos de la educación, y iremos eh, todos juntos a Plaza de Mayo, mañana confluiremos ahí, entiendo que haremos un gran acto federal que dará cuenta una vez más del abandono que está teniendo el gobierno respecto a la teleeducación, tanto de los trabajadores como de los estudiantes.